Estimado oyente, las familias que presenten dificultad con la señal, que no tengan cajitas o que no tenga el televisor, puede utilizar las siguientes alternativas. Quienes posean móviles con acceso a la red Nauta Hogar o a través de la red Wi-Fi pueden descargar sin costo. ...estas actividades desde el portal Cuba Educa. Otra alternativa es utilizar la aplicación Mi Clase TV... ...que puede descargarse del portal Cuba Educa... ...o de la página del Ministerio de Educación. Puede dirigirse también a la escuela más cercana... ...de su nivel educativo... ...o al Departamento de Tecnología Educativa... ...de la Dirección Municipal de Educación... ...con una memoria y solicitar la grabación de la actividad siempre con un día posterior al día de la transmisión. Los docentes reforzarán la sistematización de los contenidos impartidos en las actividades televisivas de forma diferenciada a los estudiantes con dificultades académicas a través de hojas de trabajo que se enviarán a los hogares. Logremos entre todos la continuidad del curso escolar cumpliendo con las medidas dispuestas por el Ministerio de Educación y el Consejo de Defensa Municipal.